bandos peleando la plaza, así que no es por justo, fue por necesidad, ahora me busco la vida, en esta gigante ciudad, buenas tardes señores pasajeros, tranquilos todos, no soy un bandolero, solo quiero ganar un poco de dinero, para mandarle a la gente de mi pueblo, vine buscando un futuro mejor, me traje consejos de padre y de madre, el amor, con sangre y sudor, no saben quién soy, el rey del tambor, Muy el amor, mi vida es a base de prueba y error En una de esas se en mi don La calle me llama al son del tambor Le pido permiso al chopper por favor Le canto a la gente y transmito dolor La ganas de ser y de superación del hilo Y le digo a mí yo que soy el mejor Debajo del sol, soporto el calor, lágrima y sudor Cantante y autor, fichaza a montón Fichaje al campeón, pues llega el señor Y no es el señor, es ese señor Que ofrece un millón por una labor Que no cuento yo, se los cuenta el rey El rey del tambor Billete. Le ayudé con unos paquetes de polvo del que los güeros se meten Me quieren ver de jinete como negrete Pero si me apañan me matan no me someten Y no me gusta el grillete, pero quiero filete Ahora, Ahora tú saben quién soy Todos buscan de lo mío Me respetando donde voy Nadie se mete conmigo Yo soy el rey del tambor Si está en mis manos, bom, bom, bom Ya, ya no toco el otro, ya no Ahora hago que bailes con uno mejor El rey del tambor